Es importante la oratoria a la hora de convencer a la población. Por supuesto, pero sobre todo los hechos también. Al principio tú cuando haces campaña pues no, no tienes nada más que, que eso, que tus argumentos y convencer y ser un buen, un buen candidato con carisma. Sí, sí, claro, para un político es, es fundamental de todo creo que es importante que sean honestos, primero ellos y luego pues que, que lo que digan sea coherente con lo que hacen y bueno pues sí, supongo que es importante ah, Es lo que te da capacidad de persuadir a los demás, si no eres capaz de convencer con tus argumentos no puedes llegar a nada con nadie Ahora mismo creo que no no, creo que son más los hechos que la oratoria... ...porque las palabras se van y los hechos mmm, se quedan. Creo que actualmente la publicidad, el, el espectáculo, ¿no? En, en plan, movilizar a la masa es lo que se lleva últimamente... ...y realmente los argumentos se han dejado bastante de lado. Sí, no eh, la, eh, El arte de argumentarte eh, tus, tus ideas ¿no? Sí, sí es importante Porque a pesar de que ahora nos dejamos llevar Un poco por el, las opiniones de las masas Y eso mm, Es verdad que mm, Si no mm, aportas unos argumentos Y convences con la palabra Por mucho espectáculo que crees alrededor Con campañas políticas, con lo que sea No vas a conseguir